Buenas, saludo en el Chivo y familia. Sábado en la duquina -de, de mayo, de en tres. Y este es en la universidad autónoma de México. ¿No? Okay. Eh, es la antaulasta. Estas es ni a Antaulasta Letzi Ono de Esperanto La Belonta zapato Estos ni a Fina Letzi Ono de la Curso de Esperanto La en Letzi Ono <coughs> Perdón Estas ion malbarmeta la la vetero chuné. La pasintan, letsi onon de esperanto ni estudis la de excesan kai de letsi onon de esperanto, eh. la paciente Anzavaton y diris me diris que nil la de excessa letsi onon kai in la de excessa letsi onon ni parolis pri la participo la participo la activa cae la pasiva participo mm, ni legis la dexesan cae en la de lección o estas estas petro que trinquis teonchone antaŭlakvina li trin li estis trinconta la teon y la gvina está trinconta la teon y la gvina y de 20 minutos ya trinquintis la teon y la memoria para la fe Rebeca y la gvina Petro Estas trinquinta lateon. ¿Qué? Chu Chu y gvina horo. Petro, estas trinquinta lateon. Le. No, ne. Nee. Li. trincanta lateo. Li estas trincanta Li estas trincanta lateon. Y ela gvina li estas trincanta lateo. Mm. Rebeca, chuye la cesa la teo estas ancor trincota de petro. Okay. Chu y el a cesa. Y el acesa joro. La teo estas ancor trincota de petro. Yes. Mm, chu yes. Mm. ¿O oh, chune. Ne ch Ne, yes, ne. Nee. Nee. Chu lateo estas es trinquitas, eh, perfecto. Lateo y el Acesa ya estas es trinquita, trinquita de Petro. Do, mmm. <coughs> eh, Carmen, chubipovas, ¿esprimi la malsimilon la diferenzo inter la participo activa y la participo pasiva? participo ¿Estás aquí? No. Alta. Ita. Ota, ¿sí? Yes. ¿Sí? onta, anta, inta, ota. La diferencia ota. esta es la, en. esta es uno litero, esta es la no la, no, la litero no. no. Anta, inta, onta, esta es la activa participo, uh -huh. ata, ita, ota, esta es la pasiva participo. poste ni studi sla de xepan La onon letsepa letsi onon i parolis pri petro kai maria kai ili ili g edzigli stune petro kai maria g edzigli kai rebeca chu ili javis filon ili javis filon quo estas la nomo de la chu filo au filino Mi nombre es m Chuchi Aoli Evelyn inne conas la nomon chuni Kay poste ni ni conas la de la filo al menos mine vidas tío Rebeca chubijabas que abuain Avoy, G Avoi abuelos. Ah, sí. Yeah. Yes. Eh, Kiwi, esta es la nombre de Via y Avoi. aboy. Uh, Guadalupe y cae, Miguel. Guadalupe y Miguel. Esta es patrina o no, eh, Patrina Avo o o uh, uh, Patra uh, Avo. Patrina. Patrina cae, la nombre de Via y Patra y avoy... ¿Cá kay... Ah, Oh, pone. ¿Cá hay chubi jabas? ¿Gekuzoin? Diez. ¿qué de ¿Gekuzoin? Christopher. ¿Perdón? Christopher. Christopher estas viacuzo. ¿Cá hay quiu? Estas la patrino, ¿qué patro de, de Christopher? Perdón, Yadir Yanit Yadit Yadit Yadit Ah, pone bueno. eh, Yadit, estas vía Chu, estas vía Onclino, estas vía Onclino, ¿Kai la, kai la Onclo, Q, esta es la noma de la Onclo, Do, la Patro de Christopher, estas Viene, tías. Oh, bueno. Mm. Ah, la nomon de la filo de María y Petro, estas Petreto. Petreto. Pedrito, Petreto. Dobla nomo de la filo, estás Petro. <coughs> Carmen Kio, estás coquido. estás coquido esta es la de... la coco la coquino cae la coquido y es coquido el pollo chune pollito Ah, Pollito ah, restate, restate. Mm, Rebeca, aquí quién estás? Chevalido. Chevalido. Ah. La filo de la Chevalo. y Yes. Sí. Do poas este y potro, chune. Potro. Yes. Pone poste ni paroles, pri la du acta, dramo, caimí. Eh, ah, Y yo quería hacer un trabajo para ti, pero yo quería hacer esto, porque yo decía que yo metí esto en la virtual learning, y yo metí esto en la virtual learning, y yo creo que hay que hacer en la virtual learning. Leticia, Questis via via fin verco. Questas via opinio. via opinio. Kiel estas la finallo de la dua acta dramo la oví. La finallo. Ah no, es que digo que tener que do, mire, estas la responde todo estas mía, mío comprenas, se evlebi pripensis i onshonen, la epílogo vía le dice aquí o estas vía epílogo de la dua acta dramo, ¿cuál fue tu final pues del segundo acto? Changes Changes la oficinito uh -huh. Ajá um, La directoro Renuncia La directora Resignis And the, La re directora Pardonis, sí, Ne perdonis a la directora, a do ili mal Se divorciaron, ili mal ge etzillis. Uh -huh. Yes, sí. mal felicha finayo, chone mal felicha <risa> malgaya, mal felicha finallo de Leticia. Mm, Rebeca, aquí estás vía epilogo. De la Dua Acta Dramo Ni debas rememorar Esta es la Dua Acta Dramo En la Unua Acto La Directora Si disconforte en sello Anta usia Scribo En la Chambro estas Nur uno sello Tamen charma Blonda oficinisto Anca usidis que escribis. La Directora Estis felicha in la dua akto la edzino della la direktoro eniris en la ĉambro kaj vidis al la oficinisto sidante sur la direktoro ĉu la edzino ne estis charma ci estis furiosa ci furius furioiĝis ĉu ne la fraŭlino ne plu sidis Malcidigis kai eliris la chambron eliris la chambron La director oneplu estis felicha en la dua acta dramo kai dumla epilogo la epilogo ni devas verki jin ni devas verki la epilogon chunum Do Leticia opinis que la directoro resignis anta o resigni la directoro changis la officiniston kai la de la directoro ne pardonis al la directoro kai ili malge etzilis do la mia opinio tio estis malfelicha finalyo no malfelicha finalyo eble justa set malfelicha do rebeca kiu estas via epilogo La salmon. Uh -huh. Dos, diru la mm. La oficinas, no. La directora de, ¿sí? Zignis, la directora, resignis. Changes al, alía, ¿No? eh, ¿chune? Changes al alía departamento, ¿eh? Changes al alía departamento. Y Kaila la directora? Kaila Ezzino, ¿me perdonis la directoron? Chuili, malge, etzillis. Yes? ¿Yes? Anca o mal felicia, final, ah, yo me crees. Eble, justa, sed mal felicia. Rebeca, ¿quió estas vía epilogo? Ah, perdón, Carmen. Ah. <risa> la etzino, la etzino, mal que, etzis. La Edzino Petis la ah, Malge Etzillon al la director. director. Ajá. Um, Kai. Sí, si, a uh, uh, Kai. Sí. Si, eh, estas. Um, Doña. Sí, si esta es la Mastrino. Esta es la Mastrino. Um, entrepreno. De, de, ajá, de ¿De, ¿De, no? ¿De qué? ¿Del teatro? Es el teatro, ¿no? ¿Es el es el... Es, no, bueno, es una oficina. Ah, pero él es el director. Es una obra del teatro. Es el... eh, ah, si esta es la maestrino de la entrepreno que elaboras la directora. O sea, de la empresa. Uh -huh. De la empresa. Sí, um... Si esta es la maestrino de la, de la entrepreno. Kai Mal. Mal. Mal. Maldungis, Mal. maldungis, Maldungis, Mal. maldungis, Mal. la Mal. Mal. Mal. Mal. Mal. Do la Mastrino Maldungis la directoron kai la ofististinon. Sí. Yes. Kai do la la Enzino estis la Mastrino de la entrepreno Maldungis la directoron kai ofististinon. Yes. Kai eh la la Mastrino Petis la Malgeetillon al la Eh, Plima al felicha, chune. Plima al felicha. Eh, epilogo, anca. Eble yusta, Char. Pone eble justa minetcias. Se pone ion mal felicha. Mm, eh, eder, vamos. estas vía epilogo? Mi credas que. La tri. La tri. Felicia. La tri y ¿De qué ¿De qué manera? ¿De qué manera? la tri, la directora, la ¿De qué la ¿De qué ¿La ¿De Y, qué ¿De Logi en la heimo de la eznoka y la, la directora. ¿Y creas? ¿Yes? Chú, Chub, ¿chú que ti el maniere y li estos felicha esta es la opinión de Eder, chu Esta es la opinión de Eder. eble estas felicha finacho por la directora, chune. Dobi vi dio chubio opiniones que la oficinista debas iri logi vivir lo eh, residir en la heimo de la ginoca y la directora Yes. Yes. Mi creas que ti el maniere ne esti y la tri. Chunen. Se bonne poas esti placha final por la directora. Un final placentero para el director. Eh, <coughs> la lia y Chu compran esprigiones y parolas. La lia y Chu vi compran esprigiones y parolas. Play eh, mal play, play mal play. Do um, ni comenzos study la de ocan leti -si onon la de ocan leti -si on. Mm. Angelo Chubipovas ¿sí Commencile si leg la de Okan Letsi Onon. Bolivio mm. Bolivio mm. Bolivia. Mm. La tuta tempo, milenadis en la chambra, jo y multon de los dancon. Eh, Rodolfo, uh, no, sí, verdad, yes, eh, no, jenis, eh, mila daura martelado de you for lo yanta acuden serne nur eh, milegis milegis en ti hotel hotel hotel hotel hotel hotel mi ancao eh, ĉar tie estis sufiĉe da musoj. Ki mia kuzino ekvidas, subite vidas muson ŝi subite timas, exaltas kaj exploras kaj mi ekridas. Ĉu vi parolas dormante? Ĉu vi ŝatas longajn parolaladoj? Kion vi faras du longa prubado? Chuvipa cele e eh, crigas ao exploras. Dan con Carmen. Lis. Lis con con goi. Ah, antao da uriga la lanal. Carmen Chuvipas, legi la vortareton. Mm -hmm. Branco. Brancho. Brancho, rama. Deserto, Postre. Porco, tenedor. Romancho, queso. Flati, adular. Forchi, forjar. Grundi, gruñir. Jenny, molestar. Humo, humo. Hongo, hongo. Corvo, cesta. Corvo, corvo, cuervo. Ahora, se, una es con bo y un, un, otra es con vo. Cru, cruzo, crucho, hara. crucho, jarra. Martelo Martillo. Pa, pacienzo, Paciento. pacienzo, paciencia. Pipo, pipa. Reyo rey. Salato, ensalada. <coughs> Tenero plato. Bulpo, bulpo solo. Ruzza, astuto. Ruzza. astuto. Banda, validoso. Anu si, divertir. Dauni, durar. Desegni, Dibujar, careci acariciar cri gritar vagi vagar boqui llamar Fremda, extranjero extraño friendulo forastero friendulo friendulo forastero plum plum bom paraguas plum bom brelo paraguas Su un sombrilla El pomo, papa, patata. Tauro, batalo, tauro batalo corrida de toros. Trinmono, propina. Mono, uh, es que es tring mono. Es lo, lo mismo, buena, mono, mono por trinque. <coughs> propina. Saya, juicioso, sensato, sabio. Sayeko. Sayekso. sabiduría. Malsaya, insensato, loco. Sayulo, Un hombre sabio y sensato. Do, Ahora sí. Bicseco con un Fungol. Señor <tose> <tose> Smith, ah, ¿estás sangro? ¿Chubic? ¿Tías que yo estás sangro? Hay un error ahí, falta una S. Dice, s dice tías, pero debe decir tías. señor smith estas anglo chubi ciasquio estas anglo ajá diez uh -huh. yes. mi et cias mi cias see anglo esta señor qo más tipo lechas legas legas la biblión cainé biblión la biblión cainé satas satas satas caines shakas learning friendly ningmon dankon rebeca señor, Euro, sin ya esis voy a ya que en Londón la vetero estas mala habla tumbladito Mi amigo pero aeroplano turis ser tuen a la Suprema Valencia. Valencio. Valencio. En español En español yo. Ligaya promen. Promenadis tras Admirante la Admirantes de la oranjarbo. Y en bur... Nulindon... Sed, equidem, equidinte... Pues... Doración y esquentis apetitos. excentis Exentis. Gracias. Leticia. Por festitivan, si velan, cada uno mi, menos mian, preferatan, mayor. diste con Cunpon Cunpon cun, Funkoi cun, cun, Viris Señor Smith Li en iris la restauración Viris Chetablo Caiboquis la genero señores Smith Tui mendis Anglalín Angla ¿sí? en la angla lingüe comprensible dis te con conjungo la ridetis se me comprenis. tien señores mi e, e Javis brilla ni deón libre papelón caí crayóno caí desení. Sí, eh, Pamela. La que no la Ahí pa okay, Didis. Parente, sean señor Smith. observis la mangellon. Manche... ¿Con blanca blabu cobris la tabla so, yes, telero, stelero culero, bulero tranquilo bushtuco, bus bus tuco bus tuco limbo bu, un acop quepan la total Mandilar es espura. Tancon. Eder. Che <tose> la puta <tose> tablos y dis dime. un pues. Uno mandis y andar stayo junto. Como cae, le comois. La doma mis paquita cogido con escalado. La treña mesis mahtianta dar ser cuco en cambio. Propro. el aspecto y si mi angro es disperganta si hay pacienzo pacien pacienzo y ya por tu la desidad tan tu Tatao, tío, en un humano mi potis, plumbrela, cae en la alia, en la alia, en el vileta, por la taurobatalla. Señor Smith, me la asiste, y por la que me dan con Angelo. ¿Quién lo dice, señor Smith? ¿Quién libre turis? ¿Quién libre turis? ¿Chuli? ¿Chuli? ¿Chuli? Y si le, y on le admiris, y on le trechatis, chubi fumas pipón, chu señoros mil parolis hispane, y on le faris, chuli diseño chula chula ah, only... de segno, este, este es con penebla, y oeste mm. es la mayor tabla, dan con Rodolfo chula que enero tu de rebenis. Kion li al portis ansta tabla meditan mangiayon? Menditan. Menditan mangiayon? Mangiayon? Chu señoros, mi estis felicha? Kion vi estus farina en tiú o caso? Farinta. Farinta en tiú o caso? La fila de Petro ancao nomillas, estas nomita Petro. Sed la patroy. Ge. G. G patroi nomas lin. Petjo Petjo Petjo La nomo de la filino está Sofía. Se la ye patroi nomás sin Sonia. Eh, gepatroi nomás sin. Sin. gepatroi nomas sin Sonia. Caipeccio. petjo, calsonia nomas sian patron eh patio. panio. Dan con Carmen. Chu al nomas oni nomás, careza nomás. Pepe Paco, Maruja. La patro de la de María estás la abo de la eta Petro. ¿Se la abo de María quió estás? ¿Y la bravo? Bravo de la abo. Patro. Patro de la abo de eta pa, Petro. Pechío. Pechío. Pechío. Caí pechío, estás via rapeno. para nepo para nepo la para tempo el america estas aka living Ni valta el mi de mi de vasis esti leticia respondis ¿Qué va lo que pasa? ¿Qué es lo ay pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Eh, Pamela. La corvo caída pulpo. Es la forma Pablo de forma vertisto. Ni Reca rara, Rera es, contas. Rera contas, Ni versoforme, se den simple apos. Señora corbo, sirvió su tenante en siabeco. Uno dura, Señor pulpo tenazata vagis tra la Va arbo, vagadis vagas tra la árbol eh, calle. la orden de la odoron. Odoron de la forma mm, tan con ever. Te quinto <coughs> la coron, cum la forma. La pulpo bonis, quien mangit, se tiestro alta. el señor ogulho estas rusa califlate esparonis a la corda si ¿sí yo recuerdo quién vela vi estas? quién brilla estas y tomar si yo bocho estos quién vela quién y a o estos la bello de larbaro larvaro larbaro canto si ¿sí yo recuerdo canto porque mi algo dianderan ocho ocho angelo audiente fiam la corvo y oestis querelma cae bandema malfermis y ambecón por tántica de la congusta famajo pális en la buceación de señor o pulpo buche buchegon buchegon buchegon de señor o pulpo tancondi señor o pulpo cae estonte nefido la la tantoin chileciano damem valoras fromajo qupli qupli oni vivas, des lion lernas, as la corvo quien vagadis la corvo chula corvo vele cantas y a esta la labulpo y a la corvo malfermis al beco chula corvo agis saike dankul 2000 legos esperante vi traducos rodolfo Eh, de oca, let'si o no. Um, ah, voy, voy a mi, mi legos esperante que albi traducos. De coca let'si ono no. Uh -huh. eh, decima octava lección. Voy a oni lernas. Es como. Mientras. Durante el viaje, viajando, viajando se aprende, exacto. Tío, estás vera, char, voyaginte en Bolivia, mi multon, lernis. Uh, esto es... Eso. Eso es verdad, porque eh, viajando a, en Bolivia, yo aprendí mucho. Ahora, voyaginte... lo tradujiste bien yo creo viajando. Ahora se entiende que con una traducción distinta puede ser habiendo viajado. Habiendo viajado. Voy a es decir, la INT implica que viajó, ya viajó, ¿no? ¿Tiempo en tiempo pasado. Dum mi arrestado en Pluvadis semainoi. durante mi estancia. Usted? Excelente. Eh, en este país Eh, llovió y llovió y volvió a llover llovió y... ahora pluvadis es tiene la partícula AD que significa acto continuo acto constante por ejemplo movi es mover y movimiento esperanto es movado de esperanto entonces eh, y si sí, y llovió y, y llovió <risa> llovió, y llovió y llovió aunque en esperanto se entiende mejor ¿No? Bueno. Durante dos semanas. siguió lloviendo durante dos semanas. Caidum latuta tempo mi legadis en la chambro. Y durante todo el tiempo yo leí en la habitación. O oh, mi multon lernis. O mis eh, muchos. No. Aprendí mucho. Ah, aprendí mucho. Si se dan cuenta, como el multo tiene el acusativo eh, y el esperanto, pues se permite poner el, el es decir, el, el objeto directo está antes del verbo. Uh -huh. Quizás por eso no pudiste traducir eh, tan rápido, ¿no? Sí, sí. O sea, también pudo haber también se puede decir, jo, milernis multon. Pero como tiene el acusativo, dice mi multon lernis". Yo mucho aprendí. Eh, Carmen. Nur Jenis min la Daura Martelado de Iu Forgisto. Solamente. Solamente. No, ¿Duro no? No, Daura es continuo. Ah, eh me el continuo martillado, martilleo, martilleo. ¿De su no. hacha? ¿De no. un hacha o de un? Iu forjisto forgi forjar ¿Un no sé... forjador? Yo creo que esa es la palabra, ¿no? ¿Herrero será? ¿Será un herrero? ¿De un herrero? De iu significa De uh -huh. un, o sea De algún uh -huh. herrero ¿No? De iu forjisto, de algún herrero lo llanta apude Lo alguien sabe? Eder que vive al lado. Que vive al lado. Rebeca. Ahora ah perdón, logi es residir. Por ejemplo, mil mil en la urbo de México. De México yo resido en la Ciudad de México, ¿no? Mil loyas. No se dice mi vivas. Porque vivi es estar vivo, ¿verdad? No estar muerto, estar vivo. Y logi es residir. En español se usan los dos. Se usa el verbo vivir para residir y para y para vivir, ¿no? Eh Ahora, lo llanta está en participio que activo o pasivo. Activo, excelente. Y está en forma adjetiva, Lo ¿no? llanta, uh -huh. lo llanta. Bueno, Rebeca, set uh, nenur mil x en tiojotelo. Pero no solamente leí en ese hotel. Mi ancao amuziges. Me divertí. También me divertí. Chartie estis sufiche da musoi. Allí estuve suficientemente. No, porque había, allí había suficientemente de ratones. O sea, había ratones, ¿no? También se divirtió porque había ratones. Es una ironía, un sarcasmo, ¿no? Eh, Leticia. Quien mi... Perdón, o quien mi acusino e vidas muson si e timas. Prima. Eh, observa, ¿no? Cuando ek es algo que ocurre súbitamente Y vidi es ver Entonces, pues percibe, ¿no? Inmediatamente percibe Cuando mi prima percibe o ve O se da cuenta De un ratón Ella se espanta Ek timi, timi es temer, timo, miedo. Sí, sí, y llora, y no sé cómo traducirlo al español, ¿no? Flori es llorar, pero ek es algo que ocurre súbitamente. Caimí, ek heridas. No, yo me río. Ah. Caim e Ridi, reír. E pues. No sé cómo traducirlo al español. Me empiezo a Yo me río. Yo me río, no? Yo me río. Leticia, chuví parolas dormante. Chuvi shatas longain paroladoin. Exacto. ¿Qué longa pluvado? ¿Chuvi haces durante las o exploras? No, si tú fácilmente. Fácilmente te ríes o lloras. Exacto. Ahora diálogo eh, Pamela, ¿chuví parolas dormante? No. Nee. es nee. ¿Qué, qué el que viene parolas dormante? Nada. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. a Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Que es un chatas no, no, no, no, no. ¿Yes? yes. Oh, vi estas stranga persona. Mm -hmm. chatas longa imparolado. Eh, Angelo, ¿qué vi faras dum longa pluvado? Mi... ¿Cómo se dice? Legas. Vi legas, dum... legas. Eh, Rodolfo, ¿Chuvifacile e gueridas o exploras? Ne. No. Ne. No. Eh, Carmen, yo, yo leo y tú traduces, ¿no? Bifteco cum fungo. Bifteco ah, ¿sí con hongos. con Ándale, creo que sí, es fungo, es hongo, ¿no? Sí. hongos. Hongos, no, no, no, no. sí, ¿Qué, ¿tú qué No, no, no. Viste con hongos. <risa> Señor Smith, ¿estás anglo? Eh, Señor Smith, ¿es inglés? Exacto. ¿Chuví, Sías, Kío, estás anglo? Eh, Tú estás... Tú sabes. ¿Tú sabes inglés? No. No ¿tú sabes. ¿Qué? ¿Tú eres Tú sabes que es? ¿Tú sabes qué es un inglés? Ah, tú sabes qué es un inglés. Un inglés porque en ausencia de artículo determinado tenemos el artículo indeterminado. Rebeca, ¿y es mis tías? Sí, yo sé. ¿Anglo, esta señora que fumas pipón? inglés es un señor que quien fuma pipa. ¿Lecas <risa> la biblión? Lee la Biblion. Kainé Chatas Lerni Fremdain Lingvoin. Y no le gusta aprender. ¿Qué es mi? Extranjeros. Eh, extranjeros. ¿Lenguas extranjeras? Uh -huh. Señor Smith, ya estis voy a El señor Smith ya es. No, ya. en realidad. Ya es. En realidad. O sea, es una. Una expresión para. Para decir. ¡Oh, qué cierto! En realidad eh, Era, el señor Smith En realidad era Un viajante Un viajante, exactamente un viajante Voy a yema ¿La ¿Podrías analizar esa palabra? Voy a yema No, em. M. Es una partícula que significa tendencia a. Y voyage es la raíz de viajar. Ok. Tial que en Londono la vetero estas malagrabla de un lavintro. Porque, tía, el que es sinónimo de char. Ah, qué en London, Londres. El, ajá, ¿en Londres. La. El clima. Ah, sí. El, el clima es desagradable. Du ajá. Para la... Durante. Durante el verano. Eh. No. no. El, durante el invierno, ah, sí. ni a, amigo per aeroplano veturis, Suden. Nuestro amigo por el avión se aventura. No, no. <risa> no viajó, ah, sí. Suden. ¿Alguien sabe traducirlo? Arriba, ¿o? Como al sur, ¿no? al sur sudo sur, sude adverbio de sur, y el acusativo es de acusativo de qué de dirección, de movimiento, de objetivo, eh, al la sun plena valencio en norte No. no sun plena al sol al pleno sol, al sol, al sol. Oh, o sea, es el adjetivo sun plena de Valencia España ah, yeah. no, no. yo lo traduciría como soleado ¿no? A, a la soleada Valencia en España a la soleada Valencia en España Leticia ligae promenadis tra la urbo. Él eh, como que sea feliz a través de un ¿Sí Ah, bueno. Este, yo no usaría la palabra admiri. Yo quito las primeras dos, que es ado, Y diría mirante la oran jarboin. Perdón. Mirante la oran jarboin. árboles, los naranjales, ¿no? Los naranjales. Kayla, Belain, Brunulinoin y la bella. ¿Está en singular o en plural? Las bellas. ¿Alguien sabe? Rubias. Ah, perdón, rubias no, eh, morenas y las bellas morenas, perdón, blondino enseñan en rubias, ¿no? Ya le está haciendo justicia eh, el autor, ¿no? A las a las morenas, ¿verdad? Y a las bellas morenas. Digo porque en las lecciones pasadas hablaba solo de rubias, ¿no? Uh -huh. A las bellas morenas, sed, ec vitinte restoración li excentis apetito. Pero ve, ¿qué es restauración? Restaurante. El restaurante viejo. ¿Pero qué? Como lo percibido. ¿Alguien lo.? Pero viendo. Ahora la partícula ec. No traducible en español es, de pronto vio, ¿no? Evidente, Percibió. Percibió, ¿no? Un restaurante. Li exentis apetiton. Li Excelente. Pamela. Por festi chi mi mendos miam preferatan manjon. No, para, ¿para, para, ¿Para qué? Festejar. Para festejar este bello día. Yo, ¿en qué tiempo está? Pediré, yo pediré. Exacto, yo pediré mi comida favorita Bifstekon con Diris Señor Smith Diris Señor Smith Lee en Iris, la restauración Él entró al restaurante Sidis chetablo kai en la en la mesa en la mesa, o sea no significa que se sea sentado sobre la mesa, sino en un restaurante, chetablo significa en la mesa, es decir, en una silla pero ante la mesa, ¿no? Caifokis, la que Y llamó al mesero. Éder. Señor Smith, Tui, y Mendiz. Eh, enseguida pidió. Anglalingue. En inglés. Compreneble. Comprensible, eh, no, o sea, comprenderle. El señor Smith enseguida pidió en inglés, por supuesto, o sea, por supuesto en inglés, claro que en inglés, ni modo que en otro idioma, porque los ingleses, según el autor, no le gusta aprender otros idiomas. ¿no? Sin embargo, quiero decirles como paréntesis que yo conocí varios ingleses esperantistas en el Congreso Universal de Esperanto en La Habana. Eh, y bueno, se estaban en esperando, ¿no? Entonces, comprenderle si es Comprenderle comprende es, por supuesto. Por supuesto. Es una traducción libre, ¿no? Sí. Beef con fungoi. Bistec oh, bist Ajá, con, hongos. con hongos. Bistec con, con hongos. Ether, la quelnero ridetis sed ne comprenis. Que no se y eh, si no comprendió. Perdón. El mesero vio. Pero no comprendió. Eh, aquí le falta no, una D. Set. Pero no comprendió. Pero no comprendió el que el el, el, el.. el mesero sonrió. Pero no comprendió. Tiam, señor Smith, Javis, Brillan y Deon. Entonces. Entonces el señor Smith tuvo una brillante idea. prenis paperon kai crayonon kai desegnis sian mendon tiel. Tomo porin. Y lapis. Lapis tipo su pedido. así. Exacto. bueno, ahí está el dibujo, ¿verdad? La Kelnero... Angelo. La Kelnero Prenis la papereton kai Foriris. tomó tomó el papel y sacó. ahora el papelito ¿no? farinte sian Mendon, señor Smith observis la manjeion habiendo hecho habiendo hecho venido señor Smith observó el, la No. ¿Ey? ¿Eh? No. El, La cocina. manjeon O sea, ¿cuál es el lugar adecuado para la comida? La cocina, ¿no? Rodolfo. Blanca, tablotuco, cobris, la tablón. Tuco, ¿qué o estás? Tuco. Van, tuco. Lienzo, paño, trapo, trapo. Tuco, trapo. El blanco. Exacto. El mantel. Blanca, tablo. Tuco, cobre la tabla. Pues el blanco mantel cubrió la mesa. Oh, sí, cubrió. Sí, cubrió. Cubría. Cubría. Surgi este telero. Sobre esta estaba. Eh, Un tenedor. El, el tenedor. Uh -huh. Forco. Uh, ¿Cuchillo o no? Forco, mi es que esta es forco. ¿Eh? Ah, y, y el otro. telero qué es? Plato. ¿Es plato? Sí. es plato. Ah, perdón, me equivoqué. Ah, sí. Telero, plato. Plato, eh, el tenedor. Forco, si ¿sí está aquí en el... Sí, ah, sí, tenedor, forco, telero, plato, perdón, me equivoqué. Eh, entonces, de nuevo. Sobre surgí, este telero, forco, culero, tranchilo, bustuco, glaso, vin, botelo. Sobre esta estaba el plato, el tenedor... La cuchara, el cuchillo, bustuco, es como eh, la servilleta, que es de boca y trapo, ¿no? Ah, exacto, exacto, bustuco. bustuco. Servilleta, vaso, la botella de vino, crucho, es como. Crucho está aquí. ¿Qué es? Jarra. Ah, jarra. jarra con agua. Y para un cuerpo, antes yo digo, ¿así? Sí. Cesta de Ah, y cesta de Excelente. La tuta mangilar o esta es pura. Eh, el conjunto, ¿Cómo se dice todo el tenedor, todo eso que es que el conjunto? No, pero no es vajilla, no. Porque es el, el plato, el, o sea, todos lo, los aditamentos para comer, ¿no? Bueno, eso es mangilaro, el conjunto de instrumentos para comer. Bueno, los cubiertos, ¿o Estaban limpios. Excelente, eh, Carmen. Che la apuda tablo sidis manjantoin. Al lado de la mesa. ¿Estaban los alimentos? No, sidis los, los, los, ¿Los qué? Manján son... Sidi Ajá ¿De la mesa estaban sentados? Tres Tres comensales O sea, manji, comer Y los que realizan el acto de comer Son comensales, ¿no? Uno, Manjis Viandros tallon, pomo y kailegomo. Uno comía viandros eh, de Viandas rostizadas, que serán? ¿Sí? Vianda es carne, si no me equivoco, ¿no? Es este. Se utiliza diferente, dependiendo del lugar. A ver viando carne sí viando carne pues carne asada no viand viand o sea vi mm -hmm. o sea una carne Eh, pues carne asada, carne asada con y... <risa> Legumbres y Supongo que son y Verduras, ¿no? Tepumas son papas, sí O patatas dichas De hecho, otro modo La dua Mangis va, Vaquitan coquidon Con salato El segundo comía Eh, hay que buscar baki. Pues, esa es la pregunta. ¿Camelo? No. Baki es cocer al horno. Entonces, es. Pollo, pollo horneado. exacto. Pollo horneado. Pero cocido no es pollo. Es, bueno, sí. Eh, eh. Pollito horneado. Pollito Qué pena, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. La tría yam estis manyanta la de eh, el, eh, um, eh, eh, el tercero, Ya, el tercero ya, est ya estaba, estaba. Comiendo. Exacto. Exacto. Cucoin caifructoin. Pastel con frutas. ¿Está en plural o en singular? Pasteles con frutas. Laula la aspecto ili shinies fremduloi. Según el aspecto. Según el aspecto eh, estaban. Ellos. Ellos. Ellos. Parecían. Ellos parecían. Extranjeros. Extran ah, ellos parecían extranjeros. Eh, Rebeca, setnia anglo yam estis perdanta sian pacienton. Pero ¿qué, qué, qué, nuestro pero nuestro inglés. Exacto. Nuestro ah, sí, inglés ya estaba perdiendo la, su paciencia. Tiam post dudek minuto fine revenis laquelnero. Entonces. Sí. Exacto. Exacto. No regresó el... Regresó a qué? El Chu eh, su... Chuli Alportis la Desiratan Manjayon. deseada. Así. trajo. ¿Trajo la deseada comida? Exacto. ¿Acaso él trajo la deseada comida? Tú te no Absolutamente no. Anstata tío. en lugar de eso en, de... en uno mano liportis portis pluvombrelon cae en la lía en irbileton por la taurobatalo en una mano el portaba un, un, un, unas un paraguas, un paraguas un pa... y en la otra bileto, billete es decir boleto boleto para la ah, para él? la tira de toros o qué? Sí. La, la corrida de toros. de toros. Ahora, podrías analizar la palabra en ir biletón. La n por no, no. Sí, la n por, la... No, por... Sí, por el... El acusativo. bileto boleto y eh, en ir por los tiene son dos palabras o sea es en ir o sea entrar exactamente exactamente o sea que fíjense cuántas reglas gramaticales tiene esa palabra N, acusativo, una regla gramatical O, sustantivo, segunda regla gramatical ET es un afijo tercera regla gramatical perdón, me equivoqué, no es eh, no, perdón, bileto, me corrijo, no es ET bilet es la raíz de boleto tercera regla gramatical IR, el verbo IR cuarta regla gramatical EN, preposición Cinco reglas gramaticales, uh -huh. nomás esa palabrita, ¿no? Uh -huh. eh, Leticia, señor Smith, nelasis, tr trink, monon, por la que uh -huh. el nero. El señor Smith no dejó propina para ver el hítero. ¿Qui el hoy, señor Smith? ¿Quién live turis? ¿Dónde vive el señor Smith? Vi, ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Uh -huh. Quién libe veturis A dónde viajó. ¿Quién ¿Chuli veturis? ¿Bicicle? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Porque él viajaba. ¿Por ¿no? viajaba? él viajaba? él viajaba? Keonli Meris. Ke Camiro? Keonli Trechatis. Me le gustó mucho. Chubii fumes pepon? señor Smith parolis hispane. Keonli Faris. Habló. hablo hablo habló español. ¿Qué onlífares? ¿Qué hizo? ¿Chu la de estis comprenebla? La... ¿Qué hizo el dibujo? El dibujo fue comprendido. ¿Qué hizo sur ¿Qué es ¿Qué estaba sobre Mesa de comer, ¿no? comedor. Ahora diálogo, Leticia. ¿Qué loggi, señor Smith? London. En En Londo, Yes. En Londo. Leticia, ¿quién li veturis? Al hispanuyo, al hispanuyo, al valencio en hispanuyo, valencio en hispanuyo. Eh, Leticia, aquí al señor Smith Forbeturis. No, ¿por qué? El motivo, la razón, la causa. Chula, fetero en Londres, no esta sagabla, mala malagabla. Greenwich. Charlie. ¿Andar en promenada tras la U? ¿Né? ¿Qué al qué al líforto? ¿Por qué él ¿Qué? ¿Qué? qué lo motivó a viajar? ¿A qué lo motivó a salir de Londres? No, no, no, no, no. Exacte. Ah. En Londono, la vetero es malagrable. Exacto. En Londres no? la vetero es malagrable. Dum lavintrom. Chonel. Proteo li for veturis. Eh, Leticia, ¿chu señor Smith veturis bizicle? <risa> sí. ¿Perquillo li veturis? Exacto. ¿Quién le miras? La oran... Oran... Javoy. la vega en... Brunulinoin? ¿Y es? ¿Cay la vega en... Brunulinoin? ¿Déthicia, tú vi fumas pipon? Tres Trebone Charfumi estas malbona afero por la sano, por la mem sano, kai sano de la Aliai. Leticia Chu, Señor Smith, Parolis Hispanen? Ne. Lip. Angle Angli. Di parolis angle, o sea, él habló en inglés. Di parolis angle. ¿Quién li tre <risa> Me creas que yes, la vela en Brunolino, eh, ¿Quién Faris, la señora Smith, kiam en en la Restauración. me mm, creas que Line mangis. No, no, no. Line mangis. Ah, el pito. No sé. sí, el li... Yes. El sí. Mendis, El pito. El un El Es ne. ne. Set li, li parolis angle, la que el nero ne comprenis, ridetis, set ne comprenis, cae la señora Smith Javis, brilan ideon, es Estis la brila ideo de señora Smith, Leticia. ¿Dónde le De signis. De signis. En papel, Chunel, y de en papel. la Leticia, chula, de segno, estis. Bueno, de segno a ¿no? Bildo también. Incluso bildo sería mejor palabra. Chula, bildo, estis, comprenebla. Leticia. La bildo, la de segno, uh -huh. el dibujo. Yes ¿Chubertis con o no? El que aquí Yes No, pero no que quería Él pidió bistec con hongos Pero como habló en inglés y el, el mesero no sabe inglés El señor Smith tuvo la gran idea de hacer un, un dibujo en el papel Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Le trajeron qué? Do, Leticia, la designo, ¿estis comprenebla ne charla que el nero, ne al portis la mendon. la que el nero al portis en ir bileton, ¿no? Por la Tauro Batalo. ¿Caikío estis urlaman la tablo, Leticia? La telero, la forco, culero, tranchilo, gustuco, glaso, finbotelo, crucho, cunagvo, bueno, eh, ¿cu y corvo, ¿no? Bueno, Pamela, chula la tui ¿Es que tuy y revens. Estás diálogo. dialogo. tuy y ¿Qué ¿Es eso? Entonces, yes. Mm, Ne, tú, inmediato. ¿Acaso el mesero regresó inmediatamente? Sí. Chula, chula, ¿quién tú y Rebenis? No. le leí al portis anstatau la menditan manjayo? Manjayo. Qué trajo en lugar del, la, del pedido? Yes, en el billetón, perdón, en ir, eh, en el billetón, kay, plu bombrello, yes. quién eh, vi estos farinta en tu caso o caso Pamela. Exacto. En su, o sea, en ese caso qué tú harías? Sí. El, el... Esperanto. Ah bueno, español y te ayudamos. Sí. hubiera o señalado el, el plato de alguien y diría que ese era el susto. Mi signalus mi, signal mi signalus la teleron de Alian man, eh mangianto. Mi signalus la teleron de Alian mangianto. Mi manjanto. signalus da tel teleron de Alian mangianto. O sea, señalaría el plato de otro comercial Ajá, eso. eso. Eh, eder Vamos a hacer una pausa de cinco minutos. Ni Mensas de Nove. Entonces yo leo Esperanto y Ana María traduce. La filo de Petro Ancao Nomillas Petro. Se llama. El de Pedro también se llama Set se, la que patroy nomás limpechio. Pero. Los, los padres, sí, los padres. Los padres lo llaman. Los pedrito. pedrito. O, bueno, sería más bien Pepe. A los perros se les dice. Pepe Pepe de cariño exacto, entonces es lo mismo. Pecho sería sin, eh el equivalente a Pepe. No no eso. No, no, no, no, no, sí. no. Los dos de son pelos. Sí. Ah, perdón. <risa> sí, claro. Oh. No se les sí, sí. ¿Cómo se le dice a los Pedros? Pedro. Pedro. <risa> Pedro. No se el sería Pedro. Pedrito. Pedrito. No, Pepito. no, Pepito también es de Pedro. Pedrito. Pedrito, Pedro. bueno. Sería casi equivalente a Pedrito, ¿no? Uh -huh. La nomo de la filino, esta es Sofía. Ana María. La... Set la que patroi nomás Shin Sonia. Y los pero la... Pero Pero los padres Sonia O sea sería el, el es decir, Pecho es el, el la forma cariñosa de decirle al niño Pedro, ¿no? Que se llama Pedro. Y Sonia sería el, el la forma cariñosa, afectuosa de llamarle a Sofía. Uh -huh. Eh, Caipecho, Caisonia, nomás sian Patron Pacho. No, a su papá. A su papá. O sería algo así como papi. Papito. Papito. Caicían patrino ¿Y, y a Ya su mamá. Como Mami sería, ¿no? Una traducción... Mamita. Mamita, ¿verdad? Eh... Chu Anka o oni nomas vin per careza nomo Pepe, Paco, Maruja. ¿Acaso también te llaman a ti mediante un nombre cariñoso como Pepe, Paco o Maruja? Ana María, a ti te dicen de alguna forma así afectuosa. Anita, ex, por ejemplo, ¿no? Ángelo, eh, la patro de María, esta es la abo de la Eta Petro, la abo de María, ¿quién o El padre de María es... ¿qué es abuelo. abuelo. Es el abuelo de la... ¿Del pequeño? Ah, del pequeño Pedro, pero la abuela de María... ¿El abuelo de María dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es, no? El abuelo de María O sea, el padre de María Es el abuelo de Pedrito Pero el abuelo de María ¿Qué es? Eh, Rodolfo ¿Li estas la praavo De Eta Petro? Caipechio ¿Estas lia pra Nepo? Él es el bisabuelo, ¿El bisabuelo? De, sí, sí, ajá. del pequeño Pedro y eh, Pedrito es su bisnieto. Exacto. Eh, Carmen. La unuay homoy surlatero estis ni hay pra patroi au prauloi. Los primeros hombres sobre la tierra fueron nuestros... ¿Padres? Mmm, nuestros, sí, pero para... ¿Ancestros? Exacto. ¿Nuestros ancestros? O antepasados. O antepasados. ¿Ili vivís en la... para Tempo? Ellos vivían en la... Vivían, bueno, sí, ajá. ajá En el tiempo remoto, en... para en... el... es algo que ocurrió hace... En uh. el pasado. Sí, pero no es el pasado de ayer, antier, ¿no? Es el... La la Exactamente. Bueno, el, el, pues sí, podría ser la prehistoria, ¿no? Suponiendo que la historia... Bueno, ustedes saben que hay un intelectual no del siglo XIX que dijo que la historia no había comenzado, no, estábamos en la prehistoria todavía. Uh -huh. eh, en América estas eh, ancao Grandai ne bone y pra arbaroi. En América. Sí. En América está también grande. Hay también. Hay también grandes. No, no muy bien conocidos. Bien conocidos como, como barba. No arboy. Ar para aroi. Mm. Ar ar um, bosques, este. Bosques hay, pues pero, sí, pero no solo viejos, sino Viejísimos, ¿no? No sé si existe palabra en español para decir bosques antiquísimos, ¿no? O sea, del tiempo del, del pratempo, ¿no? Eh, un amigo, el que me enseñó a mí, Esperanto, Rubén Felman González, fue a Chile a dar una, un seminario de percepción unitaria y viajó de una ciudad a otra, no recuerdo bien las ciudades. Pero cruzó en un. por carretera en un bosque congelado. ¿no? Y el bosque seguramente tendrá mucho, pero mucho tiempo. ¿no? Bueno, ¿dónde estamos así? Rebeca. Chubí, vi havas Vivantan, Pra avon. Eh, algún bisabuelo vivo. Chu ni hay para estis pli olni. Digamos nuestros padres viejos, ¿no? O sea, mmm, Son padres, pero no nuestros padres porque patro y son nuestros papás. exacto yo lo diría así nuestros, nuestros antepasados digamos, podrían ser no yo mismo no sé bien cómo traducirlo fueron más felices que nosotros no chu ni estos pli y No, en este caso es los. Este. Nuestros bisnietos, ¿no? A ver cómo se traduce para. para primitivo, antepasado, descendiente, lejano, historia, historio, historia, para historio, prehistoria, patro, padre, para patro y antepasados, nepo, nieto, para nepo, bis, nieto. ¿No? Entonces, eh, chunia y pranepo nepo y estos plis y olni, Uh -huh. No, que nosotros. Que Ol ni que nosotros. Ahora diálogo, Rebeca. Chubi javas vivantan para Avon. Mi povas diri que mi la instruisto. Javis. Mine javis vivantan para Avon. Mi ya mortis, mi alasta vivanta abo eh don Blas qui habis naudec nau yaroi kai mortis la pacinta nawan de abrilo kai li estis tre felichema tre sherchema bromista no sherchema iam alguna vez iam la estis purigante la hemon de mi patro de mi eh avo, perdón, de mi avo, es dispuricante, chonen, la hemon de la de mi avoca y mi avo foriris la hemon char kay mide demandis al mi mi avo kial bi foriras la hemon avoca y mi avo respondis char estas estas estas Purigante la malnovain aferoin. Porque están tirando las cosas viejas. Por eso me voy de la casa. No ah. voy a hacer que me tiren a mí también, ¿no? Así era mi abuelo. Bueno, eh, ¿dónde estamos mm, Así, Rebeca. Chu, ni hay para patroy estis felichai olni. Ne, ni estas pli felices ni estas pli felices hay. Rebecca Chu, ni hay para y estos pli salga y olví. Y estos pli salga, y li jabos telefonilón, ili li, y li jabos kaitir plucho, ¿no? Letizia. Carlos invítis minche este festeton don Chelín. Eh, participar, Part estar. ¿Participar en un festejo? En, pues sí, en un festejo chelí. ¿De? ¿En un festejo de él? Eh, no es de él, porque es, fest, sería de él. Sí. O sea, chelí sería en una fiestita, en un festejo, en casa de él. o relacionado con él ¿no? ¿mi demandis lin? yo le pregunté ¿y a qué vi debas esti perdón ¿y a qué mi debas esti chevi. vi kai kiel mi debas vesti mi. ¿a qué hora debo estar ahí? exacto Exacto. ¿Li respondis? Él respondió Che mi Vi povas fari Io ain Que yo Podía Bueno, yo ¿Puedo? No, no ¿Puedo? che mi Es Pues es como cheli. Chemi. Che, che mi. Yo lo traduciría En mi casa Che mi O sea En lo mío No, creo que en Sudamérica Se usa esta expresión Vamos a lo de Luis, vamos a lo de Eder, uh -huh. vamos a lo de Angelo, etcétera, ¿no? Entonces, Chemi, Vipovas, Fari, Ion, Ain. En mi casa yo puedo hacer. No. En mi casa tú. Bueno, Ion eh, tiene acusativo, entonces es Io con acusativo, Ion. Ain, puedes hacer cualquier cosa. Ain, ese eh, significa cualquier cosa. Babilicum, Iu, Ain. Pues no, no es babiar, es conversar. Babili. ¿Eh? Ah, entendí eso, conversar, perdón. Conversar con quien quieras. Conversar, exacto, con quien quieras. Exacto, exacto. Quien hay, venos, mi, vin, acceptos. Porque. No. Cuando tú vienes. ¿En qué tiempo está? Cuando tú como cuando tú vengas, vengas, yo no sé qué sería sentaré. Pues yo te recibiré, ¿no? Exceptible. Ahora eh, te falta solamente traducir el significado de ain. ¿Quién quise que Exactamente. Cuando vengas, implícito está en cualquier momento, ¿no? O sea. como él le preguntó a qué hora voy y cómo me he visto, él respondió que tú puedes hacer lo que quieras conversar con quien quieras y venir cuando quieras ¿no? eso es lo que está implicado eh, Pamela vivo ¿sí, la libero Viva la ¿Sí, tú vi auscultas y hay un programa en la radio acaso tú escuchas ¿Algún programa en radio? Te falta solamente traducir ¿La de AIN ¿Perdón? cualquier ¿Cuál, programa? programa? Sí, pero ah, IAN no es ION IA no es IO no no Porque si fuera ION AIN Sería cualquier programa en el radio Sin embargo dice IAN AIN Cualquiera ya está traducido ¿no? AIN cualquiera Yo lo traduciría así: ¿tú escuchas cualquier tipo, cualquier clase de programa en la radio? ¿Chubi parolas con you ein sur la strato? su en la radio? en la calle? Ahora dialogo, eh, Pamela. ¿Chubi auscultas IAN programa en la radio? Mi, mi, auscultas, la novación. La novación. mi auscultas la eh, novajoin programon mi auscultas la novajoin programon más bien no no creo que sea correcto novajoin yo escucho los, los los los noticieros no mi, mi auscultas la programon pri novajoin Acerca de noticias. La programa en PRI Novayo. Pamela, chuvi parolas con IUAN sur la strato? Ne. ¿Nee? ¿Nee? ¿Qué es el ne? No? ¿Cupro timo? pro la rapidez de la tra-vivo en la urbo de Mexico? No es me Charvitimas. Charvitimas. <risa> Eh mi powazirik mi prenis la la metro ontem metro mi prenis la metro on ka estis comprensible chune estis plenumita la metro eh mi prenis la metro estis plenumita estis multa y en la metro ka hay persono comen sis paroli kun mi ka la persono diris al mi Estas multe de varmo, Hace mucho calor. Estas multe da varmo. Caemidiris. Yes. Estas multe da varmo. Caiposteli mm, da orikis la conversación. Posteli diris. Yes. Caemidivas mi aportis con mi lajacon, chone. Lajacon. Mi lajacon con con la ¿quién lo ni dirás corbata con la con la corbata. la chemison caetier mm -hmm. pluchón, ¿no? do mestas esta es mi a mi a mi uniforme. ¿Qué yo estás? Crack, crack cop. con cravato mi al portis ya con cravato, chemison, pantalón eh xuoy, ¿ché né? Que este de barmo en la metro, y la persona diris al mí Estas multe de abarmo, y le han cao al portis jacon. Mi al portis jacon, y li diris: Estas multe de abarmo, y no debes al portis jacon. Le pléndiz, él se quejaba, le pléndiz. Bueno. La corvo, y la vulpo. No, mi, mi legas caivitra ducas, La corvo caila La cuervo y en la fama fablo de la de fama verquisto. La famosa fábula de fama. Escritor. Escr verquisto, escritor. Eh, pero y en, ¿cómo lo traduces? ¿Cómo lo traduces? He aquí. He aquí eh, la famosa fábula de un escritor famoso. ¿Cómo se llama ese escritor? Eh, mm. Anderson. eh, eh, eh Anderson. ¿Quién? Cristian Anderson. No, porque ese de los puntos. Y esa es la fábula de orgullo. Olvidé el nombre, pero bueno, es muy famoso. ¿Eh? No, no, Tolstoy no es. Tolstoy es mi favorito, pero no es este. Bueno, continuamos. Ni contas, jin ne versoformes, se en simple projo. Nosotros contamos, la contamos. Nosotros la recontaremos. Nosotros la recontamos. Ah, sí, la recontamos, exacto. No. No en verso. Exacto. Exacto. Señor Corvo, si disurbancho tenante en Sia Beco, bonodoran Doran Señor Corvo, se, se sentó sobre el, la rama. Decía, es que es, eh, teniendo Teniendo en su pico uh -huh. un, queso que Un queso de buen olor, ¿no? Señor Vulpo, ¿ne? Perdón, señor Vulpo, tres malsata vagadis tra la arbaro, cae exflaris la odoron de la fromaggio. El señor Zorro, ¿muy loco? No, muy hambriento. Sati. No, Sati, satisfecho, malsata, insatisfecho o hambriento. No, el, el, el, el zorro, insatisfecho, vagabundió o vagabundeaba. Vagabundió entre los árboles. Mm, exacto. ¿Y? Más bien en el bosque, ¿no? A través del bosque. Y percibió el olor de queso. Exacto. Vidinte la corvón con la fromaggio. Vio al cuervo. Más bien, viendo, ¿no? Viendo el cuervo con el queso. Viendo digo porque. Por el INT. Viendo. la vulpo volis gin mangi el zorro quiso comerlo sed ji estis stro alta pero estaba muy alta sed o vulpo estas eruza caili flate ec, ec parolis al la corvo pero el señor zorro es astuto y de alagó Flate a Alagó. La Alagó. y le dijo al cuervo. Alagó al cuervo. O sea, flate ec halagó. alagó. Mm, Flati, adular, ¿no? Más bien aduló, ¿no? Bueno, es lo mismo. Señor o corvo, quiel vela vi estas? Señor o qué bello Quiel brilla estas vi plumaro? ¿Cómo brilla su mano? Se via vocho bocho estos tiel vela. Quiel vi Mi estos la reyo del arbaro. Yo estas vocho. Voz. ¿Su voz? Sí, su voz. bella como su plumaje, sería el rey de los bosques, del, bosque. del bosque. Si su voz fuera así de bella como su plumaje, sería el rey del bosque. Canto, señor corvo, canto porque mi audu velan vochon Cante, señor corvo, cante, para que yo... dancon angelo audinte tion la corvo qui est discredemacai vantema malfermisian bacon por cántica y la bongusta fromage falis en la buchecon de signoro pulpo escuchando eso escuchando eso el pulpo que estaba que que era era credi, creer crédulo. crédulo, exacto era crédulo y vanidoso escuchando esto del cuervo que era crédulo y vanidoso no fíjense, abrió abrió su pico para cantar y el rico queso cayó en la en el hocico del señor Zorro. Exacto. Bocota Ugosico. Dan con diri señor vulpo kai estonte nefidula flatanto in. Gracias, dijo el señor zorro. y en el futuro. Y en el futuro no no confíe. Las adulaciones. No, perdón. A los aduladores. No la... ¿Podrías analizar la palabra flatantoin? El c es de ah, o Yo. Yo es de plural. Ya ah, sería flantato. O sustantivo. Ah, o sustantivo y. ANT es participio activo o gerundio. Y flat es la raíz de adular. Luego, entonces, flatantoin se traduce como aduladores. Chi lecciono tamen valoras fromayon. No, chi. esta lección sin embargo vale vale un queso o sea el zorro le dijo no el zorro que finalmente se comió el queso ya entendieron El, el zorro que se comió el queso le da una lección eh, ¿a quién, al, al cuervo, que en, en lo futuro no le preste atención a los aduladores, sin embargo esta lección vale un queso, ¿no? o sea que se comió el queso pero le dio una lección al cuervo. Eh, Rodolfo, yo plí, oni, vivas, despli oni, lernas, crumblis, la corvo. Mm, yo sería como. Mientras más. Mientras más se vive. Eh, no. en, ¿Mientras, más? No. Mm. mientras más se vive. Mientras más se vive. Que que este olvidé el significado de test pero yo supongo que debe ser mientras más se vive más se aprende, ¿no? Tanto, mientras más se vive, tanto más se aprende. Exacto. Grumblis la corvo. Grumble está en el vocabulario. Ah, Gruñol, Gruñol el cuervo. El exacto. ¿Quién vagadis la corvo? ¿Dónde eh, vagaba el cuervo? ¿Chu la corvo vele cantas? El cuervo canta bello. Kia estás la vulpo? Eh, ¿Dónde? No. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo es el sol? El la corvo, malfermis, la becon, hay un error ahí, la becon. Sí, Por, ah, ¿Por qué? El cuervo abrió, abrió este, el pico. pico. Chu, la corvo, agis salle. Acaso el cuervo eh, actuó actuó Sabiamente. Sabiamente. Ahora diálogo Rodolfo. Ki è vagadis la, la corvo. Uh, la corvo Mm. Um, eh, vagadis tra la Exacto. Rodolfo Chu la corvo bele cantas. Ne. Bonne po' este, ne? Eble li vele cantas. Set ne manges sí. la fromajon, set eble li vele cantas. Eh, Rodolfo, Kia, esta es la vulpo? ¿Qué clase de zorro? Es que no entiendo cómo es la pregunta. Tienes que dar adjetivos sobre el zorro. Oh, yo. Yeah. Perdón, la... sobre... Sí, el sobre... zorro. Uh, la vulpo, eh, esta es rusa, y... Eh, um... Flata. Flata. Uh -huh. Adulador, ¿no? Uh -huh. um, Rodolfo ¿Quién la corvo malfermis la becon? ¿Quién es como por qué, verdad? Porque el cuervo abrió el pico. ¿Quién la... Char... Charlasiniergo o gulpo. Ah, eh... Flatis. Flatis. Ah... Um, Cantarlo, ¿no? como... ah, petis Petis eh... ¿Qué? ¿Sí? Hasta que no lo digas no Cam sé petis si que... <ríe> eh, la, la Petis que Cantus La Vulpo Petis a la corvo Canti La Vulpo Petis a la corvo Canti al Cantis la Vulpo A ah, char estas la vulpo. O sea, ¿por qué cantó o de qué tipo cómo es el, el vulpo, no? Kia estis la vulpo. Um, Subí yo mi hermano. Um, no muy bien. ¿Por qué es O sea, el, la el perdón, no, la mi mi eraris ajá. la corvo. Kia cantis la corvo. Kia estas la corvo. La vulpo estas erza. Perdono, rusa kai flata. Uh -huh. la vulpo. La, la corvo, eh? La corvo, kia estas la corvo? Au kia estes. Uh -huh. ¿Qué tipo la vulpo estas eruza caiflata, flata? Au la corvo estas La corvo εστας a... απο εκεινα τα λαβιτα που ειναι κρετέμα κρετέμα και βαντέμα βαντέμα βαντέμα πρωτίολ λικάντις αουγικάντις τι ενας η η η η η η η η η η η η η η η η diris la fulpo a la corvo, mineconas vian vochon, mi volas auti vian vochon se vian vocho estas tiel bela kiel vian plumaro estos la regio de la arbar protio la credema corvo malfermis la pecon cai cantis, cai la formaggio falis en la buchego de la vulpo chune de la vulpo chuchico prens sí. yes chuchico mm, ¿Rodolfo? Chu, la corvo agis sage sabiamente ah. no. <laughs> li agis credeme kai vantemen yes bueno, en, en la explicación gramatical viene ahí otra vez una explicación sobre ante, inte, onte que son participios en forma adverbial ¿no? por ejemplo eh, ¿cómo se traduce vidante? Eh, Carmen ¿Cómo se traduce Rebeca? Auscultante ¿Escuchando? Exacto Leticia, ¿qué significa AD, ad por ejemplo, en legadis? Leyendo. Ah, no, Bueno, le, bueno legadis, ok, legadis AD es, este, a ver, voy a cambiar la pregunta, ¿podrías explicar la palabra coronado? ¿Crono? ¿Crono? ¿Crono? No. Este, de corona. corona. No. Coronado. Coronado es coronación, la acción. De... Exactamente, la acción continua de la corona, es decir, coronación, ¿No? Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con la Deknawa Letzi On. Deknawa Letzi On. Rebeca Chubipovas comenzó y la Deknawa Letzi On. Ferboya. Ferboya, Fer Pedro, rápido, Vi tempo. perdón, culpas. Leticia. No Liris al informe, ya mil parolas cuna, estás, estás, estás, estás, estás, estás, estás, estás, estás, estás, La tumulto de turas para autobús. Dan con Pamela. ¿Ven María, ¿Ni el vagón? Sí. Si. ¿Yes? Ni en vagón. ¿Ni per, ¿Ni a, vi, bil, ¿Ni Rat, un porti, nos negrana. Dancon, eh, ¿quiénes son los que están estudiando Derecho aquí? Bueno, yo no estudio, ¿no? Pero Derecho, ¿quiénes estudian Derecho? ¿Tú no? Ya terminaste. ¿Alguien sabría cómo se traduce Derechos Humanos? Porque Eraito. eraito es derecho pero yuro también es derecho en cambio eraito es el derecho no pues que si se los digo pues ya les voy a traducir ¿Cómo se, trad ¿cómo se dice derechos humanos en Esperanto? exacto oh my oh my ¿qué? Homayiraitoy oh Homayiraitoy right, oh right, oh. Perdón, era un simple paréntesis Ana María, continuamos Yustatempe Yustatempe Nieven La <risa> locomotivo eh, Para hijas Cailatrani Chubi Ecmovillas Antes de continuar Podrías ayudarnos a leer el vocabulario Practico. Practico, práctica. Raito, derecho. Adiáu, adiós. Adiáui, decir adiós, despedirse. Ampau, ambos. Anstattau, en lugar de Anstataui reemplazar. De Daurinte, lamentablemente, se fundó ciudad. Capital. Estación. Está tío. estación. no está tío. estación. sin la e que le pones al principio Estación. extacio extacio vagón. vagón vagón vagón vagón, vagón. vagón. vagón. Valizo. Valizo. Valizo. Valizo. vagón. tiene razón Sprita, ingenioso Diferencia, diferencial Dubi, lugar Fai, fi, silba Fui, fui Yui Usa Informe, informar yeti arrojar, paqui empaquetar Renconti Encontrar, a alguien Sergi, buscar Malgrau, capital, a pesar de. No, Malgrau es a pesar de. Ah, de la... ah, capital es de Chefurbo. O sea, ciudad capital es Chefurbo. Malcaño, paquete. Plenumi, cumplir. Plenumi, cian, cumplir con. Plenumi, cian, devon. Devon, su deber. Cumplir con su deber. Primulto, mayoría. Vibravas, tienes razón. Chumirraitas. Puedo tengo derecho estacinomo oficina de estación nepra indispensable e ineludible nepre iur vaya falta nepra, vaya sin falta es que está ahí por la vaya sin falta nepra debo deber ineludible exacto entonces volvemos entonces a la lectura continuamos Ana María Chuvizcias sin la e que le pones al principio. Tienes que Sin la e. Chuvizcias. Chuviz Sin la e. Chuvizcias. Chuviz. Chuviz. Ahí estaba. Subí. Chubi, Chubi, Chubi, Chubi, Chubi, Chubi, Chubi, María. Chubi, Chubi, Chubi, Chu, Mm, tres pinta, diestas jodeado. Se jipo vas, esti, Anka duvema Tiene mi ne bone con prendas. montri Monty de manto. La portetó Montras Dubon. Mi dubas Chu venos Mi ne es yas Chu Libo prendas. Minaka. Mi ne es yas Chu Libo prendas. Ángelo. Danka prendas, se Venturas Exter. la chefurgo vidonon tium popolon con blanca eidometro nediru panayon tiu estas es vilayo la popolo estas es la loyantaro la esperanta popolo loyas dice la vasta monta mi vidas que ancao pifaras eraron carlo con la aventura nipo vasilion Practicu la ninjo. Rodolfo. Mi ni pravas. Vi. Vi pravas. Ni practico. Ni nepredevas para para en flua y correcta esperanto. Hasta tao, babili ni lerno. En mi not libro. si, no not No ¿Sí? li libro. No libro. libro. Estas que el cay noto y gramati. Cayo mi netu te bone comprenas, malgrat que mi lernis ilin dan con Carmen. Ni vidu viain viain ni vidu viaja no soy compreneble, mi lernis la limpo, Sente el lernis, el lernis gin. Do bombolo carigi al mila sismifo. de la tusis sufixo op. Dan con Rebeca. Mi clarillo es perceptor. So, la malaga, bolleto. Larga. Okay. Malaga, bolleto. Ni debis pasi un ópera. Así. Ah, Larga. Mm -hmm. uh, uno post uno. Que a mí venís a la largo, la mosquito, mi lópez, sin jetis, su min. super la camparo, la aeroplano, flugas, triope. Eh, Leticia. Claro, ¿cómo me feta <risa> la preposición por? ¿Tu libro consista en doble lecciono? ¿Serí lernos por un lecciono chustable? ¿O doble cargo y gestos traermina la tutan curso? Mi anchitis de donda orangeol caía el chiu en la cestipano. Mi nombre es Oranjoy. Oranjoy. Oranjoy. Eh, Pamela. D'Arton, Pedro, Vivo ni propitas la Ollacjun. Setli se Anko. Chi, la Llui. Llui. Llui, la rápida Rápide. La rápide. Preter Pasant. Preter pasantan ¿Qué es lo que te va pasando? Paisagio. Paisagio. Paisagio. Paisagio. La zona Ana maria Regalos Trincas. y el Ine tran... Trincas. Ser... Drincas, regalo, numeel... Nazachon. Nazachon. Nazachon. Trikiah, homo. Ine... Drincas... Ine estas... Contra... Contra... Contra... Alcohólisto. Eh... Eder. Se reglamos exclusivamente la sufixión arch y la prefixión fit o bur, clarigi. Clarigi. clarigi la diferencia entre ambos Si comprens la bordo y brazo o colacho regardo para la finestra tú un malvena malcura en domo y estas domacho y estas y sigue malvona Ale como estas tres buenas pectas, se la de jalo, estas de estas, fido, fido estas, moral de diablo, yando y de estas tres puras. Hoy de estas fíjolo estas se morala persona, morale mal buena. con Angelo. No me comprendas, sed que estas antono perodolfo, pero mirus ser chile de mandor. Ah, Quiero la familia no Veturas, quiá Carlo Malfridis quiú venis, crompetro calcarlo, perquío ili veturas, quién ili iras, chubi veturas per traino, chubi chatas veturi servileto, quión diras antono, quión li farus anstatao papili, chucarlo estas perfecto esperantisto, se vi estos la ermita esperanto nantao dec, y aroi, esperantisto vi nun. Chubi visitos congresos de esperanto. Chubi leyes esperantas literatura. Chubi trincas y anain binachon. Chubi fraulino visitas trinqueion, Chubi anca optaticadas esperanto con viajamicol. Chubi loyes en la chefurbo. Chubi chatas flué en esperanto. Quio flúa sub la ponto. Quio win bolas septicando. Dan do Mi lejos esperante, Kai Rodolfo comenzu traduque. De Knaua, leci ono. Eh, Décima novena lección. Ni veturas al Esperanto Congreso. Nosotros viajamos al Congreso de Esperanto. Veturonte al Congreso, Petro Caimaría, rencontas, Carlon Antaula fervoja statidomo. Viaja... Uh -huh. viajaremos viajando viajando viajando al congreso Pedro y María eh, no se... perdón Veturonte es no viajando en, en presente sino por en vísperas de viajar no uh -huh. eso es lo que implica Veturonte en vísperas del, de ir al congreso uh -huh. bueno, en vísperas de ir al congreso Pedro y María eh, se reencuentran Encuentran, Encuentran a Carlos eh, delante delante de estación de ferrocarril Petro, rapido Sanidiano ah, perdón. Eh, perdón Petro, rapido vi marchas que vaso, ni habus multe da tempo Dios. Pedro eh, rápido rápido, rápido o sea, eh, tú marchas, caminas tú caminas uh, estoy uh, como si, si caminas como si tú sí. eh, tuvieras mucho eh, sobra de tiempo ¿no? como exacto, como si tuvieras mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno. carlo Perdono, culpas. Carlos. perdóname, pero yo no. tengo la culpa. No tengo la culpa. Culpas es, eh, es culpa, ¿no? Y como está en presente, la traducción al español sería sedmine culpas, pero yo no tengo culpa, ¿no? O eh, no tengo la culpa. Que bancan mi dormis nur horoin. Mi fruele Billy Sky Davis a Diaguí Mia Imperson. Ivankan. Aunque incluso se parece, ¿no? Aunque Ivankan. Por la UV. Aunque aunque yo dormí ahora. Solamente. Aunque yo dormí solo por dos horas, yo fruele temprano. Yo tempranamente o yo temprano. Eh, me levanté Me levanté y debí despedir debí despedirme? ¿sí? Uh -huh. Debí despedirme a decir adiós y eh, a mis parientes. Parientes eh, Carmen uh -huh. Petro, Chuvía estás sola? ¿Tú estás sola? Cronvi Chu Meniu Alía Samideano Venas. De... ¿Vale? Eh, aparte de ti, um, ¿acaso, eh, um, ¿Ningún ¿acaso ningún otro? ¿Algún otro viene? Carlo Cronmi ancau Venis Antonio y Rodolfo. Aparte a, Aparte de mí también viene Antonio y Rodolfo. Vino. Aparte de mí también vino Antonio y Rodolfo. Jus y Iris a la informe. Justamente ellos irán a la fuero, informe. Fueron. Fueron. Justamente ellos fueron al informe. No al a la conferencia. A la conferencia. No al lugar de donde se dan informes. Um, o sea, entiendo que están en, el, en la estación de ferrocarril, ¿no? Fueron a pedir informes, yo supongo que a la estación del ferrocarril. Y han, o sea, le informé yo, informe, informar, informé yo el lugar para, para informarse, ¿no? Fuimos al, al, a donde dan informe, ¿no? Ajá. Yan, Ili, parolas con la stattiestro. Ya, ya, ellos hablaron con la. Hablan. Con el, ya ellos hablan con el, con el jefe de la estación. Exacto, jefe de estación. Crome, Julio, diris al mi Que bedaurinde. Bueno, Julio, diris al mi Aparte, Julio dijo... Me dijo ayer. Además, Julio me dijo ayer que Bedaurinde el INE Venus. Que, que lamentablemente él no viene. No vendrá. No vendrá. Charlie estás es malsana. Él está enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué él está enfermo? La plimulto veturas per autobus hoy. Eh, los... La mayoría. La no, mayoría de las viajan la minoría viaja por, autobús. por autobuses por autobuses eh, Rebeca sí. Petro Venu María y en ni a vagón ven. Venu. Ah, Venu María este eh, aquí vagón. nuestro, nuestro vagón. vagón ni en vagón ni yo Entremos al vagón. Ni en dentro de vagono, vagón Iyu eh, pues intraducible, ¿no? Que, o sea, entremos al vagón. Una traducción casi literal sería vagonémonos, ¿no? Pernia bileto ni raitas cumporti nur negrandan valison caipacajon Para nuestro boleto. Con nuestro, ah, boleto. nuestro boleto. Nosotros mmm, tenemos derecho. Sí. A, llevar, sí. a llevar. A llevar nuestro. Boleto. Solamente. Ah, sí, a llevar solamente. Ay, ay, no sé. llevar solamente eh, paquetes y maletas pequeñas. Eh, Leticia. María, justa ni al La locomotivo Faifas la traino Perdón, la locomotivo Faifas Cailatraino Ecmobillas la locomotora sí. Silva y el tren si sí. el bebé el tren o el vagón o sea el tren tiene vagones ¿no? traino es sinónimo de vagonar conjunto de vagones que hacen un tren la traino movillas exacto suvi sillas que la locomotivo estas tres de mandema Es muy demandante. Petro, Chu. Sí. Sí. Carlos, yes. Gichyam diras Chu, Chu, Chu. Pedro, mmm, tres prita viestas jodío, hombre. Tú Povas Esti Ankau Dubema. dubitativa ¿no? sí, pero estás muy ingenioso hoy, pero también puede significar eh, dubitación, también puede significar dubitación, se refiere al chu chu chu, ¿si ¿Sí se entiende? No eh, Vamos a continuar a ver si se entiende mientras continuamos, ¿no? Bueno, es que el, el tren hace chu, ¿no? Chu, chu, ¿verdad? Y chu en esperanto significa pregunta. Entonces, la el, la broma es que, que la, la locomotora es de, demandante, no demanda es demandante porque realiza preguntas, o sea, hace muchas preguntas. Porque hace muchas preguntas, porque hace chu, chu, chu. Entonces, por eso le dicen, ah, qué ingenioso estás hoy, o sea, qué bromista estás hoy, qué ingenioso estás hoy. Pero ese sonido, chu, chu, chu, también puede significar que está dubitativa eh, uh -huh. la locomotora. ¿Ya se entiende? Ajá. Uh -huh. eh, Pamela, Tion mine bone con frenas. Carlos dice, eso no lo entiendo bien <risa> Petro Montri demandon La vorteto Chu ancao montras Duvon Aparte de Aparte de Mostrar Pregunta Aparte de significar Una pregunta La palabrita, entonces okay. también, también significa duda. Mi dudas, chuli, uh venos, mine, tías, chu, vi, comprenas. acaso tu acaso él entiende dudo si él vendrá. Yo no sé. Exacto, yo no sé si tú comprendes. Eh, Ana María, dan compro la informo, sé Ricardo. Gracias por la información, pero ¿recuerdas? No, observa. Niyam veturas exterlache furbo. Otros... Ya. Ya, ya, ya. Fuera fuera de la capital, vidu nun tiun popolon cum blancan Con blanca y dometo oh, Ve ahora. Ese pueblo con con casitas blancas. Ed, Petro, ¿no hispanayo hispana? Estas villayo no. no Espa... Español, españoladas no españoladas, Después... ciudad, ¿Ciudad? una villa, es decir, eh, lo voy a explicar un poco: popolo en esperanto significa pueblo. Y como ellos son españoles, por lo que entiendo, ¿no? Eh, o sudamericanos, porque creo que no estamos ubicados en ninguna ciudad, ¿no? Son sudamericanos o español. Bueno, son hispanoparlantes, hablan español. Eh, cuando está saliendo el tren, observan que hay una ciudad pequeña, una villa, que en español le decimos pueblo, ¿no? Hay un pueblo allí con casitas blancas. Y entonces uno de ellos dice: Niyan veturas exterlache furbo, vidu nun tiun popolon. Y utiliza la palabra popolo de forma errónea. Porque en lugar de popolo debería decir otra palabra que es vilayo. ¿No? Entonces continuamos: Nediru hispanayon. Tío, estas vilayo. después la Popolo estas la lo llantaron eh, los habitantes el pueblo son los habitantes o sea no las casas no la Esperanta Popolo Lojas dice tra la vasta Mundo Esperanto el pueblo esperantista Eh, desparramada ¿no? desparramado Esperso. el pueblo esperantista vive disperso disperso a través mi vidas que ancau vi faras eraro encarlo veo que también cometes errores que tú también cometes errores dum la veturo ni povas ion practiki la lingua podemos practicar un poco la lengua. Exacto. Ángelo. Eh, María. Vi pravas, ni practicum. ¿Qué es Tienes razón. No tienes razón, no practique. No. No, nosotros practicum. Tienes razón. Practiquémoslo. O sea, nosotros ni practico, ni nepre devas paroli en flua y correcta esperanto. In, este necesariamente, nos, nosotros necesariamente. Debemos hablar en un fluido y correcto esperanto. Anstata ubabili En lugar de. En lugar de. De. Conversar. este Aprendamos. En lugar de, de conversar, aprendamos. En mi libro, estas que el que hay noto y que hay gramática, yo. Mi libreta es. Y gramaticismo, sí, o sea, es intraducible al español gramaticallo, o sea, gramática concretas o gramáticas concretas, ¿no? Eh, en una palabra gramática, notas de gramática. Kiwin mine tú te bone comprenas, las cuales, ah, o sea, las, las notas y las y la gramática. Las cuales yo no... No comprendo totalmente bien. Malgrautio, a pesar de eso, que mi lernis ilin. Que yo las aprendí. Exacto. Petro, ni vidu viainotoin. Nosotros vimos. Mm. Exacto. Comprensible. vilernis la lingvon setne el lernis jim. Por supuesto. Aprendiste. Es que la diferencia está en lerni y el lerni, ¿no? O sea, ah, claro, comprendiste el idioma, pero no lo aprendiste. O sea, es una broma, ¿no? Eh, ahora, la diferencia entre learning, learny es leer, ¿no? Vi la lingua, Ah, claro. Ni vi du vi ein veamos tus notas. Por supuesto, tú aprendiste el idioma, pero no terminaste de aprenderlo. El learnis O fin learnis, Carlos, eh, bueno, ahora vamos con Rodolfo. Carlos, do. Bonvolu, clarigi y almila signifon de la sufixo op. Entonces, por favor. Eh, aclárame. Aclárame eh, el significado del sufijo op. Petro, mi clarigos per ejemplo. Eh. Yo aclaro. Por Lo aclararé. Aclararé, por ejemplo. Con ejemplos. Ah, con ejemplos, por medio de ejemplos. Ah. Sur la malarja voyeto ni debis marchi un uope. Sobre la corta eh, camino. Sobre el angosto caminito. Caminito, cierto. Sobre el angosto caminito, nosotros fuimos. Debimos. Ah, debimos. Nosotros debimos caminar paulatinamente. 1 a uno, uno post 1, un ope. Que ni venis al lago la mosquito milope mi lope sin jetty surnin. Cuando nosotros venimos al lago los mosquitos por miles. ¿Se pararon sobre nosotros? Yeti es... Se arrojaron sobre nosotros. Se arrojaron sobre nosotros. estas ¿Eh? aeroplano y... Perdón, Vidutie, Superlacamparo, la aeroplano y flugas triope. ¿De eso? ¿Sobre el campamento se Sobre el campo. Ah, sobre el campo... El avión vuela, los aviones vuelan. Eh, eh, es como ah, Uno es de uno en uno, el otro es de mil en mil. De tres en tres. De tres en tres. Triope. Eh, Carmen, María, Clarigu, mi petas, la preposición po. No. no, aclárame, ver, te pido. Aclárame, te pido la preposición po. Petro, tiuchi libro consistas en dudek lezi onoi. Este libro. Este libro consiste en la décima, décima lección. No, en la 20. En la 20, 20 lecciones. Exacto. Se vi lernus po' uno lecciono ciutage. Post dudectago y vi estos tralerninta la tutan curso. Pero tú aprendiste... No. Si tú si, aprendieras. Si tú aprendieras una lección. Eh, Chutaye. Exacto, cada día, por día. día por... O sea, si tú aprendieras una lección por día, día. por uno, o sea, uh -huh. cada una, ¿no? Eh, después de 20 días, tú estarías eh, aprendiendo todo el curso. Estarías, sí, eres? estarías aprendiendo todo el curso. Uh -huh. Mi achetis de Duon da Oranjoe. Eh, ¿Mi achetis qué? Compré. ¿Me vale? Compré. Yo compré doce... No, de eh, Duon. Sí, ¿Qué es de Duon? Sí, de Una docena... ¿Qué? Yo compré una docena de naranja. Y al, C al el la ses infanoi, donis po du Pero... y, y, y a cada uno de los seis niños, yo le di, di naranjas a, a cada uno, porque es una docena, y si son seis, le tocan dos naranjas a cada uno. Rebeca. De todas maneras, po ¿cómo se traduce po? Po. po es la regla gramatical 4. Po antes de los cardinales forman los distributivos. Forma los distributivos. Bueno, eh, Rebeca Carlo Dancon, Petro, mi bone profitas la voya Gracias, Pedro. Yo aprovecho. Aprovecho. Aprovecho bien el, la caminata. El viaje. Veturi. Tiene que ver con viajar, pero viajar en Esperanto dice voyage. Viene del francés. Set ni devas ancau la rapide preterpasantan paisayon. Pero nosotros debemos este, también hoy, disfrutar. Disfrutar. Preter es más allá. Pasi, pasar. ANT, gerundio. A, sustantivo. N, acusativo. paisaje. Entonces. Yo diría, pues como van en tren, ¿no? Eh, dice, gracias, Pedro, pero también debemos aprovechar el viaje. Mi, ah no, gracias Pedro tam, eh, estoy aprovechando bien el viaje pero también debemos disfrutar el paisaje que pasa rápidamente mm. la suna Mosto Yam alte brila el soleado mosto ¿Qué es mosto Exacto, sí, mochito. El majestuoso, sí, majestuoso. ¿Soleado? ¿Soleado majestuoso o...? El majestuoso sol... Eh, ah, perdón. No. ¿El majestuoso sol? Sí, el majestuoso sol. Ya, sol. O el... El majestuoso o su majestad del sol, ¿no? O el. majestuoso sol? ¿O su majestad del sol? Sí, yo lo traduciría su. Lo que me confunde es que está en adjetivo el su, ¿no? Pero el majestuoso sol, por el contexto, yo lo traduciría: el majestuoso sol ya brilla alto sobre el campo. Sobre, pero no sobre que esté en contacto, sino súper, ¿no? Encima de... Eh, Leticia. Y Ricardo Tim Viron danta contra Uní. Observa... Ese hombre... Contra nosotros. O sea... Pues podría ser frente a nosotros, ¿no? suponiendo que sea un tren que, como las películas, que sean asientos unos frente a los otros, ¿no? o contra los otros. <tose> Li Trincas, Ion, El Botelo. El bebé. ¿Pero? De la Petro, Line trincase, Trincas, Trincas. Ahí va a estar difícil traducirlo, ¿no? Pero él no toma, bebe. toma sino bebe. Ricardo Nurlian Nazachon. Observa todo su. Nazo, nariz. Uh -huh. Nazacho es como eh, nariz en mal estado físico. su nariz, su, su nariz, pues su nariz, observa su nariz, no, no sé cómo traducir nasacho, no es como, pues su nariz, no, eso es intraducible en español, pero es algo así como, Fi tiene que ver con la moralidad, la moral, no, kia homo, dice, caramba, yo lo traduciría así como caramba Qué clase de hombre. Mine drinkas, mi estas contra contra un Yo no abuso de las bebidas alcohólicas, sino que soy contrario a al los alcohólicos. Carlos Sevilla u la sufixon h cae la prefixon fi Bombolo clarigi, la diferenson interambau. Ya si ya usaste, usaste la el, el sufijo h el sufijo h por favor aclara libracho popolacho Las palabras. La palabra. Libracho. Popular. Rigardo tra la fenestro tiun malvelan malpuran domo. Observa través La ventana. La ventana. Esa casa fea y sucia. Y estas domacho. Esta es una casucha, eso significa domacho, casucha. Y estas fisique malbona. Mal, está físicamente mal. Alia domo estas tre bonaspecta. Otra casa. La moral de Gia lo llanto y ne estas pura. ¿Pero la moral, moral? La moral de su... debe, debe decir. Elía eh, y no Gia no y. Muy... Pero la moral de sus sí. habitantes no es muy pura. Yo no diría GIAI, sino ILIAI, lo llanto. Vere GI estas FIDOMO. En realidad, esa casa es una. Si no es de moral muy buena, aunque tenga muy buen aspecto, es, pues, podría ser una casa de citas, ¿no? FIDOMO. Eh, aunque tenga buen aspecto. un burdel, no, un ¿qué sé yo fiulo estas en moral a persona morale malbona, fripono un fiulo, o sea fi-ul-o es una persona sin moral, moralmente mala eh, fripono es este estafador creo que es Free. Una canalla. ¿Qué? Una canalla 141. Un canalla. Bueno, eso, ¿no? Este. Mm, Nun ¿no me comprenas. Leticia. No, ahora yo comprendo. Set qui estas Antonio Cairo Dolfo. Pero ¿dónde? Mi Miiros Serchi Ilin. Exacto. Ahora yo mismo leo y traduzco. Preguntas, demando y preguntas. ¿Quién la y veturas? ¿Por qué los samideano y los samideanos viajan? ¿Por qué Carlos se retrasó? Quiui venis Carlo? ¿Quién vino además de Pedro y Carlos? Per quio ili veturas? por medio de que ellos viajan. Quien ili iras, a donde ellos van. Chuviofte vetturas per traino, tú viajas frecuentemente en tren. Chubi vetturi sen bileto, te gusta viajar sin boleto. Quion diras Antonio? que dice Antonio. Quion lifarus farus babili, que haría... En lugar de conversar, ¿Chu Carlo estás perfecta esperantisto? ¿Carlo es un esperantista perfecto? ¿Se vi estos lerninta esperanton antaudec yaroi? Kia esperantisto vi estos nun? Si tú hubieras aprendido esperanto hace 10 años, ¿qué tipo de esperantista serías ahora? Chuví visitos congresos de Esperanto. Visitarás un Congreso de Esperanto. Chuví legas Esperantan literaturon. Lees literatura esperantista. Chuví trinkas ian ein vinachon. Tú vives cualquier tipo de vin, de mal vino. Chuví fraulino visitas drinkejon. Tú eh, muchacha visitas. Eh, bares bares chuviancao practicadas esperanto con via amico también practicas esperanto con tus amigos Chuvilojas en la chefurbo vives en la capital chuvixatus flue paroli en esperanto, te gustaría hablar fluidamente en esperanto chuvio flua sublaponto, que Fluye bajo el puente Kiwin, Volas Scherzi Carlo a quien a quienes des, eh, desea buscar Carlos. No? Mm, se nos acabó el tiempo. Y la pro, próximo sábado sería nuestra lección final. Si fuese posible, me gustaría que tradujeran a mano la lección número 20 y la traigan escrita a mano la, el próximo sábado. De esa manera vamos a avanzar más pronto, más rápido y podremos también leer, además del vocabulario, leer... Eh, Algunas expresiones, eh, la historia, un poco de la historia del Esperanto, el himno del Esperanto, la espero, la traducción del himno del Esperanto, correspondencia. A propósito, ¿cómo les va con la correspondencia? ¿Ya comenzaron? ¿Ya les respondieron? No, y ya, me, como no me respondió, no Mándale a alguien más. Ah, les voy a pedir un favor. ¿Podrían enviarle un correo a la siguiente persona? No, a otra persona. Por favor, eh, les ruego que le envíen un correo electrónico en Esperanto, por supuesto, porque es una amiga esperantista húngara que se llama Erozika. Ero-o-zo-z-o-i-co-a. Erozika. Paranai. ¿Cómo se escucha? Paranai. Rozika Paranai. Es esperantista de Hungría. Es jubilada y tiene tiempo para sostener correspondencia. Su correo electrónico es oroa punto punto. A ver, lo voy a decir en español. Ora punto o r a punto. Se me apagó el teléfono. Ora .papilio, P. a P. i L. I. O. Arroba .com. En Esperanto. .p a punto. Po. -i a. Po. Lo. I. O. Eh, ¿Cómo se dice arroba? En esperanto. Bueno, arroba. Ah, che. Che. Gomo. A. I. Lo. Punto. To, o, mo. Ora. Punto. Papilio. Che. Gomail. Punto. Tom. Punto. Tom. En esperanto. Eh, le dicen. a ella por favor que yo les pedí que le enviaran un correo electrónico y la próxima semana terminamos la lección 20 leemos el himno del esperanto leemos alguna poesía del esperanto y pues nos despedimos el próximo sábado este ¿cuál sería la manera de mantenernos en contacto? El correo electrónico, ¿no? Piensan participar en el Congreso Mexicano Esperanto? Va a ser en noviembre el Congreso. Será en noviembre el Congreso. Y el próximo sábado es probable que venga una persona a ofrecerles diccionarios. Eh, hay diccionarios, hay uno grande de 300 pesos y otro chico de 190 pesos me pidieron que les consultara, esto viene de la MEF eh, si alguien tiene interés en diccionarios me dice ¿no? para, para decirle que, que sí o que no, no Este, por otra parte también les ruego bueno, sería posible que se inscriban a, a la Federación Mexicana esperando Hay que pagar, <risa> pero el costo no es muy eh, elevado. Es probable que incluso les puedan hacer una oferta por ser alumnos de Esperanto. ¿No? Pero no puedo comprometer porque primero tengo que hacer la consulta pertinente a Mayeli Martínez, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Esperanto, y su correo electrónico es... si le pudiesen escribir también a Mayeli cuyo correo es nayita m arroba hotmail.com con y nayita m hotmail.com repito nayita m arroba hotmail.com y si le pudiesen escribir, por favor, consultándole primero le dicen que son alumnos del curso Esperanto de este curso Esperanto y que tienen interés en, en inscribirse a la Federación Mexicana Esperanto, que cuál es el, el monto, el costo el precio para inscribirse ¿no? ¿Para el Congreso tenemos que inscribirnos? Que no hay? hay ventajas si son este miembros de MEF para el Congreso, hay ventajas Este Y de ser posible, ojalá también, también tiene un costo, también tiene un precio, pudiesen inscribirse a la Universal Esperanto Asocio. Los que son menores, de, no han cumplido 30 años, si se, si se inscriben a la Universal Esperanto Azotzio, Asociación Universal de Esperanto, reciben además de la revista Esperanto, la revista Contacto. Yo que ya paso los 30 años, pues pago. la cotización a, a la UEA y pago también para recibir la revista Contacto ¿verdad? Eh, ¿tiene alguna pregunta? ¿se ¿Cómo nos escapa nos algo? En OEA, ¿Mm? ¿perdón? ¿en la UEA cómo nos escribimos? a través de la MEF o si tienen tarjeta de crédito pues se pueden eh, inscribir directamente a la UEA ¿es pago periódico o sobre eso? cada anual ah, ¿sí bueno, pues pueden pagar como cinco mil, siete mil pesos y ya son miembros de por vida ¿no? puede ser una opción pero también pueden pagar una vez al año que son alrededor de treinta euros o sea, son como quinientos, seiscientos pesos la inscripción sin embargo, bueno, les llega la revista Esperanto pueden acceder a la revista Esperanto vía electrónica eh, y son miembros de la comunidad Organizada de los esperantistas, ¿verdad? Hay muchos esperantistas que pues, son esperantistas, pero no forman parte de la comunidad esperantista organizada, ¿verdad? Organizada. Yo creo que es valioso, fomenta el aprendizaje del esperanto, la difusión del esperanto, si nos afiliamos y si formamos parte de la Federación Mexicana de Esperanto, ¿verdad? Eh, Afortunadamente para ustedes, la, el Congreso Mexicano Esperanto será aquí, en la Ciudad de México. Pero no sé exactamente dónde será, pero será aquí, en la Ciudad de México. ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se van a inscribir? ¿Sí pueden inscribirse? Sí, pero nos la página Ah, bueno, también pueden entrar a la página de la Federación Mexicana Esperanto. Esperanto... Esperanto México creo que es .org.mx Esperanto México .org.mx mx, .org .mx. Mm. ¿Y cómo sienten que está su aprendizaje de Esperanto? Personalmente, ¿cómo, subjetivamente cómo sienten Plima al plima <risa> menos que pli, ¿no? Mal pli, pli mal, pli o mal, per, perdón, pli mal pli o el pli. Este más menos que más, ¿no? Dicho en buen lenguaje popular. Eh, pero bueno, siento yo, yo los percibo que tienen un. están llegando al primer nivel de, de esperanto. y creo que si si sostienen correspondencia eso va a permitir que no dejen de practicar el esperanto si ustedes después del próximo sábado dejan de usar el, el idioma dejan de practicar el idioma dejan de leer eh, esperanto pues van a perder lo poco que han aprendido aquí en el curso ¿no? este es el primer curso que os doy completo de del curso introductorio al idioma internacional Esperanto, ¿no? Tienen la ventaja también de que este curso completo, con el apoyo del texto eh, sabe usted, Esperanto de Jorge Gés y los audios de las lecciones es un buen complemento para el aprendizaje del, del idioma incluso algunos de sus compañeros están en contacto conmigo por correo electrónico que comenzaron el curso pero por razones laborales no continuaron el curso y Agradecen mucho la existencia de los audios porque han podido seguir participando en el curso. ¿no? Y eh, además les anuncio que eh, voy a actualizar la escuela virtual para que presenten nuevos ejercicios y de esa manera estén activos en el idioma internacional esperando. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Gis, la venonta, sabato. Gis.